piden elevar a juicio oral la causa por la muerte de Lucas Lin. La fiscal penal de La Plata, Cecilia Corfield, pidió este martes la elevación a juicio oral de la causa por la muerte del pequeño que murió ahogado en la colonia del Colegio Lincoln y en la que hay 11 imputados. Fueron imputados por homicidio culposo el encargado de la colonia Marcos Seschanis, el director Osvaldo Ramos, el propietario Rubén Monreal, y la representante legal y accionista del colegio, Mónica Cauteruccio... ...y la asesora de la institución, Roxana Costa. Vuelven los supermiércoles de compras de los bancos provincia y nación. Los productos incluidos en el descuento son alimentos frescos, frutas y verduras... ...carnes, solo tapa de asado, paleta y rosbib cortes de cerno nacionales, bebidas sin alcohol, artículos de limpieza y productos de las categorías o rubros mencionados bajo el compromiso de Precios Cuidados. La promoción excluye productos de perfumería e higiene personal, como desodorantes corporales y pañales y también medidas alcohólicas. El Banco Nación decidió acoplarse a la medida y extender el beneficio a sus clientes. La entidad informó que, en su caso, ofrecerá quita del 35% de compra con tarjeta de crédito y débito con un tope de reintegro de unos 1500 pesos. Un servicio que informa más cerca. El consejo votará un aumento en la tarifa de taxi el Consejo Deliberante aprobará una ordenanza autorizando el aumento de la bajada de bandera de 30 a 40 pesos y de la ficha que cae cada 130 metros que se irá de 3,50 a 4 pesos. La suba fue acordada este martes por los presidentes de los distintos bloques en la reunión de labor legislativo e incorporada al sumario de la sesión de este miércoles. La medida responde a un pedido que los taxistas elevaron hace algunas semanas. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 5 grados y la máxima de 21. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.